Amables oyentes, vamos a ampliar algunas cosas que ya les habíamos anticipado con respecto a la doctrina del Islam. Por ejemplo, sobre la vida futura. Los muslimes sostienen, si creen en el Corán literalmente, que al morir un hombre, su alma permanece en el cuerpo durante la noche que sigue al entierro, para ser interrogada por dos ángeles si su respuesta sobre su fe en Alá y el Corán es satisfactoria quedará en paz hasta la resurrección en caso contrario será atormentado con hierros candentes hasta el día del juicio al que ya nos hemos referido las almas permanecen en un lugar llamado Al-Berzaq o el intervalo, y solo las almas de los mártires son admitidas en el paraíso sin demora alguna. Ya hemos explicado que el paraíso, para el Corán, es un lugar de delicias con verdes prados por los que serpentean arroyos, bellos jardines, huertos repletos de frutas en sazón, lechos suaves en los que el fiel puede reclinarse a alivar su vino, atendido por las huríes, que son hermosas doncellas, ...de negros ojos... ...el Corán menciona... ...siete cielos... ...siete etapas... ...de beatitud celestial... ...y también hay siete infiernos... ...esto lo hemos mencionado... para que hay detalles que no dijimos... ...a esos siete infiernos van... ...los pecadores maometanos... ...los cristianos, los judíos... ...los sabianos, los magos, los idólatras... ...y los hipócritas... ...es decir, no todo maometano... ...va al cielo, si ha pecado y no ha redimido su culpa, va al infierno. Y el infierno es descrito como un lugar de espantosos tormentos, donde los malvados arrojados al fuego beben de una fuente hirviendo, y su único alimento son espinas y cardos, su morada es azotada por vientos abrasadores, por agua hirviendo que cae sobre ellos, y están envueltos por un humo espeso. Pero la mayor parte de la humanidad, según el Islam, no entrará en el cielo ni en el infierno hasta que Israfil toque su trompeta el día del juicio. Entonces se abrirán las tumbas y las almas de todos los hombres se reunirán con sus cuerpos para comparecer ante Alá. El libro será abierto y cada alma será juzgada de acuerdo con sus obras. Esto se parece mucho al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Los infieles serán arrojados al infierno y los que temieron al Señor serán llevados al paraíso. Al terminar el juicio, los hombres deberán atravesar el puente al Sirat, delgado como un cabello cortante como el filo de una espada. Esto tiene reminiscencia también de otras religiones como la religión de Zoroastro. Los verdaderos muslimes guiados por el profeta pasarán ese puente con toda felicidad pero los infieles resbalarán y caerán en las llamas que suben desde los abismos infernales para tragarnos como ustedes ven una gran semejanza con el soroastrismo en este aspecto siguen luego algunas obligaciones prácticas que conviene que analicemos por lo menos que empecemos a analizar hoy para los maometanos lo principal es el Abandono total de la voluntad humana para ser sustituido por la voluntad de Alá. Así, entre ellos, como hemos explicado, la doctrina de la predestinación es ortodoxa, perfectamente ortodoxa. Todo lo que un hombre hace, dice y piensa, su obediencia y su desobediencia, su destino futuro en el cielo o en el infierno, todo ha sido decidido por la voluntad absoluta e indiscutible de Alá. Sin embargo, esta creencia fatalista se combina en la práctica con la creencia en la operación del libre albedrío. Hay cierto remoto parecido con algunas enseñanzas del cristianismo, ¿verdad? Y hay que señalar que el movimiento de los mutasilitas que hace destacar aquellos pasajes del Corán que parecen implicar la libertad humana, también conviene tenerlo en cuenta. Así llegamos a la religión práctica, DIN, que está formada por algunos deberes esenciales como la oración a la que ya nos hemos referido, hay la llamada a la oración que es lanzada por el almuédano desde el alminar unido a la mezquita y antes de la plegaria hay que cumplir con el rito de la ablución hay que levantarse Para orar lavando la cara y las manos hasta el codo, limpiando bien el rostro y los pies hasta las rodillas y si ha habido contaminación de la clase que sea, hay que lavar todo el cuerpo y si no hay agua hay que utilizar la arena. La oración contiene cierto número de genuflexiones, cada una de las cuales comprende siete movimientos acompañados de la recitación de las palabras correspondientes. Uno, Dios bendito es el más grande con las manos abiertas a cada lado del rostro. 2. Recitación de la primera sora del Corán puesto el fiel de pie. 3. Inclinación de cintura. 4. El fiel se endereza. 5. Cae lentamente de rodillas y hace una primera postración con la faz en el suelo. 6. Se sienta en cuclillas. 7. Segunda postración. Para todo esto suele usarse una esterilla llamada alfombra de oración. Hemos señalado muchas veces que el Islam es una religión donde se enfatiza mucho la oración. Y continuaremos en otra plática, amables oyentes, porque hoy se terminó mi tiempo.